Bueno, aquí en el Senado de la Nación con Mariano Suárez, delegado de Telam, terminó esta convocatoria del ministro Lombardi. Tus tus impresiones. Bueno, escuchamos al ministro Lombardi y repetir la lectura del mismo documento que había leído cuando estuvo frente a la Cámara de Diputados, en la interpelación que se le hizo en su momento. No tuvo respuestas para justificar lo que la justicia ya resolvió, que fueron despidos salvajes y razonables, ilegales, arbitrarios. Eso ya lo dictaminó el Juzgado Nacional de del Trabajo número 22, que ordenó eh, la reincorporación de la totalidad de los trabajadores despedidos. A pesar de ese fallo judicial, el ministro, el gobierno no cumplió eh, con ese fallo. Eh, la agencia está paralizada hace 50 días. Hay más de 15.000 cables que no han salido y hay una enorme responsabilidad del ministro y del gobierno en una afectación notable de la libertad de expresión por paralizar uno de los medios públicos centrales de, del ecosistema de medios en la Argentina. ¿Conforme desde donde fue interpelado el ministro por parte del resto de los senadores? Le estuvo muy protegido, es natural, es la dinámica de estas instituciones. Eh, no se permitió la pregunta de los trabajadores. Eh, el, los funcionarios del directorio no, no pasan por la agencia hace 50 días, ha, han comunicado los despidos a través de un post de Facebook, lo cual parece muy poco serio por parte de un funcionario de, de, del rango de, de Lombardi. Los trabajadores de Telam seguimos esperando respuestas, invitamos a los funcionarios a que vengan a la agencia, a que den explicaciones, que dialoguen con los propios trabajadores, que si tienen argumentos, lo vamos a escuchar, nosotros tenemos los nuestros, somos personas razonables, capaces de, de diálogo. Hasta ahora ellos han demostrado que no. Este, mientras tanto, seguimos manteniendo las medidas de fuerza, reclamando que la Argentina siga teniendo medios públicos. Los 12 trabajadores que la justicia ordenó la reincorpación, finalmente, ¿tenés alguna noticia? Porque el ministro dijo que, que si no llegó ya el telegrama... Hubo ya 7, 8 fallos judiciales que ordenaron reincorporaciones. Ninguno de esos fallos se ha cumplido. Algunos tienen ya más de un mes de que se han sido dictados. La justicia incluso le impuso una multa a Lombardi de 5.000 pesos por cada trabajador por cada día que pasa. ...sin cumplir la orden judicial, el gobierno elige pagar y no cumplir la orden judicial... ...un gobierno que se ufana de ser un gobierno republicano, democrático, cumplidor de las leyes... ...a cada momento en el conflicto de TELAN, en el conflicto de los medios públicos... ...lo que hace es violar la ley y bueno, eh, no, no quedará alternativa... ...que la justicia aplique mecanismos para hacer cumplir los fallos judiciales. ¿Sigue TELAN con la, los trabajadores, con la medida de fuerza? Sí, hace 50 días estamos de paro, de permanencia en los establecimientos de, de la agencia... Eh, defendiendo, la cuidando el archivo periodístico el archivo fotográfico de agencia que los funcionarios abandonaron eh, es bueno recordar que los funcionarios de TELAM eran el directorio de la agencia está siendo investigado por la justicia criminal por no ir a trabajar este por abandonar el patrimonio público y por eliminar la función publicitaria que cumple TELAM desde hace más de 40 años como organismo de control de la pauta publicitaria oficial Lombardi despidió a los 92 trabajadores que se encargaron de esa tarea Esa función solo puede eliminarse a través de una ley, no en eh, forma de facto como lo hizo el gobierno y eh, está siendo investigado de la justicia federal. Muchas gracias. Gracias a vos.